Vivimos horas、eh, de cierta alegría con el anuncio que se ha hecho ayer, la inauguración formal del mercado concentrador, que se presenta como un hito, una posibilidad histórica de que Santa Rosa、eh, pueda influir en el precio de los alimentos que comemos todos y todas. Ojalá que sea así y veremos si la potencia de ese, de ese emprendimiento está a la altura de las expectativas que está generando. Ahora vamos a hablar con Jorge Castaño, que es socio gerente de. Castaño Frutas, una de las、eh, empresas que está instalada en el mercado concentrador. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal、eh, para vos y para toda tu audiencia? Bueno, ustedes son una firma de origen en Realico y contanos、sí. eh, cómo se generó este vínculo, cuál es la expectativa que está generando el mercado concentrador, qué es lo que van a ofrecer concretamente ustedes ahí. Bueno, las expectativas es, es, es, es algo muy lindo para. Para, para que aproveche el comercio de Santa Rosa en general, donde vos no solamente vas a elegir el precio del, del, de la oferta que tenga cada p u e s t e r o de los que estamos ofreciendo como operadores la mercadería, ¿no? eh, básicamente, sino la calidad, lo que a vos te gusta vender, lo que necesitas para, para la clientela tuya, porque todos los, todos los negocios no son iguales, todos los comercios no son de la, de, de la misma manera, digamos, a h Hay gente que se dedica a vender verdura y hay gente que tiene verdura como, uno, como, como tiene el fiambre, como tiene、eh, otros artículos, tiene la verdura puesta ahí, vos sos autoservicio. Entonces hay, hay distintas maneras de, de, de, de comprar para, para cada una de las, de las situaciones que vos tengas.、Eh, entonces el comercio de Santa Rosa lo que, lo que sí va a tener para, para, para ir, dar una vuelta, mirar en el puesto nuestro, en el puesto de... la otra gente que también este, trae mercadería de, de, de otros lugares y comparar los precios, comparar las calidades, comparar el color de la mercadería que quiere, lo que necesita para su zona.、Eh, eso va a ser lo principal. Lo que pasa es que es un ejercicio que, que, que conlleva a, a dejar una comodidad que、claro. es la que nosotros estamos utilizando hasta el momento de, de, de, de ponerles el camión en la puerta de su negocio y bajarle lo que necesitan.、Sí. Eh, es, es, es todo muy distinto, es、mmm, para que ellos、mmm, van a tener que, si, si van a querer sacar rédito s del mercado, van a tener que prepararse para, para tener dos horitas, y ir a dar una vuelta, elegir la mercadería, llevar su camioncito, cargarla, descargarla en s u negocio,、eh, y se van a ahorrar unos cuantos pesos, este, seguramente. y van a poder vender más económicamente al, al comercio, ¿no? a un precio、Ajá. justo, como sí, se le dice.、Claro. Eh, pero eso conlleva de que van a tener que agarrar el ejercicio de, de, de, de salir de su lugar de comercio y ir hasta el mercado,、eh, caminar los puestos, ver la mercadería que tiene uno, la mercadería que tiene el otro, los precios, el color de la mercadería, si la banana la querés al día para vender, si la querés más verde porque querés que te aguante dos o tres días, qué sé yo, no lo sé. Eh, pero, pero va a conllevar a eso. Para mí es muy bueno que exista porque es, es, es importantísimo que esté algo que la gente sepa. Que esté. Nosotros entramos, por ejemplo, históricamente, ya hace más de 30 años, a Santa Rosa dos veces por semana, todo el año. dos veces por semana siempre los mismos días con todo lo más fresco posible、Bien. pero eso conlleva con un costo operativo importante de, y, de logística, y eso ustedes digamos, ¿eh? ustedes lo van a seguir haciendo o con esta nueva situación es... Sí, si mientras los clientes、eh, no no no puedan ir al mercado、claro. seguramente vamos a hasta que agarren el ejercicio vamos a estar presentes ahí lo bueno que ellos、eh, van a poder comprarnos todos los días quizás、eh, mandarán a alguien a comprar algo que l e faltó, que no, que, no, que no sacaron bien la cuenta. Yo, por decirte, me pidieron cinco cajas de banana y después, cuando vamos nosotros el sábado y ellos el viernes, se quedan sin banana y capaz que tienen que ir a comprar dos o tres cajas de banana al,、claro. al mercado, ¿no? Por、Creo、decirte que... un artículo como esos todos. Sí, sí. Contarme un poco la, la trayectoria de Castaño Frutas y, y, y, y, Castaño y, Fruta y como consecuencia forma, de esa trayectoria, digo, ¿qué、sí. es lo que, lo que exhiben en este momento como, su, como lo mejor que tienen? Que, ¿A qué se dedican con más especialización? Lo, lo mejor que tenemos nosotros es el servicio:、eh, el servicio y la logística que. En, que lleva a, al éxito de, de, de, de la gente que trabaja en la firma y la firma desde de toda la vida. Este negocio lo arranca mi padre en el año 60 y poquito,、eh, con una verdulería, luego empieza a traer también para, otras, para otros comercios de acá de Realicó y después para los pueblitos de la zona y así va empezando a crecer hasta que hace un depósito mayorista donde la gente、eh, venía a comprar y salía a vender para su zona. Eh, y después ya el negocio en los 90 fue cambiando, ya tuvimos que comprar más vehículos y salir nosotros a vender a, a los pueblos, Con, eso conlleva tener otro vehículo más en la calle,、eh, dos personas,、eh, todo lo que conlleva eso. Y aparte de tener los transportes de logística de larga distancia, que son los que van a buscar la mercadería a la zona de producción, digamos, ¿no? Claro.、Eh, de, y de acá a tendemos a toda, toda la pampa, hasta General Hacha, más o menos con ese límite, para el lado de Provincia de Buenos Aires, todos los pueblos,、mm. Provincia de Buenos Aires se hace Saliqueló, se hace Casba, después se hace América, Villegas. Eh, Banderaló, después se hace toda la parte esta de acá abajo de la Pampa. Tenemos una sucursal en General Pico ya hace casi 20 años, instalada también. Y después se hace todo el sur de Córdoba y todo el sur de la provincia de San Luis. Tremendo. Con reparto, con、eh, camiones propios. ¿no? Uh -huh. Y tenés,、eh, te, te, te consulto dos cosas para、sí. eh, eh, qué cantidad de familias viven de ese emprendimiento y, y si tenés medido el volumen que comercializan. Eh, el volumen en, en, en cantidad de mercaderías ronda los 5 6 mil bultos、eh, por semana digamos en kilos、eh, cuántos serían y tenés distinta cantidad de kilos pero calcularle más o menos un promedio de, de, de 12 de 10 12 kilos por bulto bien、eh. bien O sea,、eh, unos 70.000 kilos. Para que tengas una idea,、sí. más o menos 6 camiones con 6 o sea, camiones. 70.000 kilos、Tengan、por semana, y,、eh, más o menos comercializa. Más o menos. Y,、sí. y, ¿Y qué cantidad de personas laburan? Si es que es 25, posible medir. Unos 30 directamente y otros 10 o 15 indirectamente.、Uh -huh. Bien.、Eh, ¿Y qué ¿Este momento puntual cómo lo están llevando? Sabiendo también que se escucha la queja de productores de frutícolas、eh, respecto de, del dólar y el precio, también no, que no hay una conformidad. ¿Cómo, ¿Cómo impacta eso? ¿Cómo les ha ido el último año y medio con condiciones económicas diferentes a las, a las anteriores? A las anteriores. m i r a se nota mucho la falta de dinero en la calle. Esto es muy similar a las políticas de los años 90,、eh, donde conllevan a que con un dólar como está, el exportador, el, el, el quintero,、eh, realmente en esa época papá era productor también, hacíamos hortalizas en Orán en el invierno, había alquilado unas tierras en Orán Salta y hacíamos hortalizas. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y bueno, por qué Norán?、Eh, me, me, voy, me voy por el lado de la curiosidad más、sí. que del periodismo,、sí. pero ¿por qué Norán? Eh, eh, un lugar tan, tan el invierno, lejano.、Sí. En invierno,、eh, todo lo que vas a encontrar de ahora en mayo o en adelante empieza a venir de todo el norte. O sea, acá Mendoza, Buenos Aires. Eh, todo lo demás no tiene más ninguna producción por los fríos, por, la,、claro. por, por las horas de noche, la, no alcanza a producir la planta, por más que tengas invernadero. Claro, Entonces, de, eh, eh, eso va cambiando, empieza corriente, Tucumán, Salta, Jujuy,、eh, empiezan a proveer al país de tomate, s zapallito, s berenjena, pimiento,、eh, durante hasta octubre, más o menos, que empieza otra vez. Eh, las primeras zonas de la plata、eh, claro mate y todo lo、sí. demás、eh, que se adelantaron porque antes la plata hablando de los a ñ o s 90 la plata arrancaba a mitad de diciembre y mar del plata en enero y después volvías otra vez a, y mendoza también a fines de diciembre pero con los invernaderos se fueron acortando esos tiempos entonces arranca mucho antes todo claro、eso. claro antes Te... es como que tenías más o menos 30 o 40 días te ibas corriendo desde ahora para el norte 30-40 días y después empezaba s a bajar 30-40 días hasta que llegaba, s、claro. había, había zonas de, de producción como San Juan, que hoy ya casi no existen más, con el tema tomate, zapallito,、uh -huh. eh, el bestia en la zona de Santa Fe,、eh, q sé yo, había lugares muy importantes, pero bueno, hoy quedó Corrientes, que tiene un núcleo ahí de producción hortícola en lo que es Santa Lucía, Bella Vista, toda esa zona, Muy fuerte, con mucho invernadero, que hacen muy buen tomate redondo, muy buena berenjena, muy buen pimiento. Y después tenés el norte, sí es muy fuerte. El norte es muy fuerte. Cuando,、eh, y, todo y... lo que es Orán, todo lo que es、eh, ahí, Yuto, Pichanal, Embarcación, zonas de quintas importantísimas, donde son zonas reservadas que no hela casi.、Claro. O sea, por decirte. La zona reservada donde estábamos nosotros tenía que hacer 5 grados bajo cero en Orán para que hiciera 2 grados bajo cero en la quinta y te quemara la quinta. Claro, muy excepcional. Ha pasado, sí, ha pasado, ha excepcionalmente.、Uh -huh. Pero、eh, bueno, por, por eso en esa zona hay mucha banana también, porque si no se quemaría, ¿me e n t e n d e s、claro. Con el frío. Che, y escúchame, y tu viejo que、sí. vio esto, ¿qué, qué formación tenía? Te, te, te digo, formación académica de、este、la grado, calle de. ¿Cómo? d De, de, de como... sexto grado. De、uh、e -huh. s t o g r a d o fue empleado del ferrocarril, fue empleado de un almacencito de acá y después、eh, todo a pulmón. A amando lo que hacía, por supuesto, nosotros、claro. somos cuatro hermanos que, que amamos lo que él no, no, ninguno se fue a estudiar, todos nos quedamos a trabajar con él. Él falleció en el 2002 y seguimos los cuatro hermanos en, en el comercio de esto, ¿no? tratando de siempre hacer... hacer base y, y, y siguiendo lo, lo, el, el camino trazado por él, que, que fue más que correcto. Creo que lo mejor que hizo él eh, es, es eh, enseñarnos a nosotros el negocio, ¿no?、Uh -huh. Y nosotros vamos a seguir, porque a pesar de los gobiernos, a pesar de una cosa o de la otra, siempre hemos, hemos subsistido, digamos. Más vale. Bueno,、eh, agradezco que abrí esta rama del afecto y de, y de la trayectoria,、sí. pero te interrumpí lo que venías diciendo、sí. de la situación económica y, y quiero que lo r e d o n d e e s lo puedas claro, redondear. Claro, es que va, eso es lo que va a pasar: es que para, para, para el. Para, si bien tampoco alcanza, para la gente, para el que va a comprar la mercadería, la verdulería, el, el supermercado, la despensa,、eh, nunca va a tener los precios tan, tan baratos como ahora. A su vez, es más el gasto de logística para ir a buscar un producto a la zona de producción, traerlo a la pampa, entregárselo al negocio, que es lo que vale el producto en sí. Por eso muchas veces、claro. los productores se quejan que al productor no le queda nada y, y es lo que pasa. Si vos mandás la mercadería al mercado y no se vende y no se vende, esto, esto vos no lo podés guardar por mucho tiempo. Dos días, tres días, cuatro días, ¿cuánto te dura una fruta vos arriba de la mesa? ¿Cuánto te dura en la h e ladera?、Eh, la tenés que tirar. O sea, no podés decir esto vale tanto si no no lo vendo. No, no, no, no, no podés hacer uso de eso porque lo terminas tirando. O sea, esto es oferta y demanda. Hay mucho, vale poco. Hay poco, suele ser malo cuando hay poco lo que hay y vale mucho. De todo al revés. Eh, pero bueno, la gente también tiene que aprender a consumir. La gente tiene que ver que cuando un producto falta porque hubo una condición meteorológica importante,、eh, como pasó en este último tiempo con las lluvias, donde hizo mucho, mucho desastre en lo que es el verde en general, Eh, no, no se alcanzaban a secar las plantas y se empezaron a onguiar y se tiró muchísima mercadería. Entonces empezó a faltar en los mercados todo lo que es lechuga, acelga y todo lo demás y empezaron a volar los precios, cosas、claro. irrisorias para esos valores. Entonces la gente te i n e que d e c i r p o r qué? Si todavía han tocado comer lechuga y vale 7.000, 8.000 pesos el kilo, no la consumo. Espero a que baje si en 30 o 40 días、eh, en esta época las lechugas vuelven a salir otra vez. Sí, sí, sí. y pasa sí, más por ahí、mal. a veces eso también ¿no? nos falta un, un toque lita de láser y de algún modo más, más sistemático totalmente ahí, ¿eh? sí, to sí, totalmente sí. y lo que pasa que también viste se ha ido perdiendo el oficio del verdulero que que que, que puede explicarle al que va a comprar la verdulería cada uno de los pormenores o que le conviene llevar por eso a veces viste es, Eh, es bueno siempre tener atendiendo a alguien ahí en la verdulería la, a los que van a comprar para explicarle, mire, no le conviene esto, le conviene esto, esto está viniendo muy rico, usted lo ve que no tiene color, pero está, está rico y es mucho más barato que esto otro que vale una fortuna porque solamente tiene, por、Ay. ejemplo, la manzana. Brilla. Es muy roja, claro. esta claro. brilla roja full y, y la caja vale 15 mil pesos más que una que es blanquita, que es de la misma planta, alimentada de la misma manera, pero quizás. No tuvo buen rocío, porque la manzana toma color con el rocío, si no tiene rocío no toma, queda blanca. Ajá, con que... el rocío con, natural. Con el rocío, con、uh -huh. el rocío natural. Y bueno, ya hay chacras que es muy costoso, pero ya han hecho riegos este, para, para que en la época que antes había rocío,、claro. ahora no hay por el cambio climático, entonces.、Eh, Hacen producir un rocío. Un rocío digamos, artificial. artificial, por eso me imaginé, por eso dije natural,、sí. porque me imaginé que、sí. ya existía algo en ese sentido. Claro, claro, claro. claro. Y bueno, tiene, tiene mucho, en esto tiene muchísimo que ver el clima, es fundamental.、Eh, pero la situación económica sí, porque hay gente que no va a poder, no, no va a poder sacar la producción de su chacra. Eh, si no le solucionan el problema a los productores chicos regionales que mueven muchísima gente porque en este rubro en, en las zonas de producción en dos a río negro entre ríos es impresionante la cantidad de mano de obra que tienen día a día los galpones de empaque los, los equipos de cosecha es muchísimo muchísimo muchísimo si no si no va a haber un va a haber un decaimiento general en ese en esa cuestión digamos no Eh, por esto y por este atraso cambiario, la política del gobierno que ha elegido, la verdad que se me escapa decirte que está bien o está mal,、eh, pero sí decirte que va a pasar lo mismo que en los 90, o sea,、claro. va, vamos a empezar a ver quintas abandonadas, vamos a empezar, y eso tampoco es bueno, ¿viste? Porque quienes tenemos venga la edad de que、claro. cambia la política, Falte la mercadería, va a valer una fortuna porque quedaron un montón de quintas abandonadas. Terrible, terrible. Es,、eh, por eso decía, quienes somos más grandes y podemos recordarlo, que lo vivimos.、Eh, el momento es、sí. en que,、eh, incluso en la Pampa, en la zona de 25 de mayo, se vinieron abajo、eh, producciones que、eh, daba la sensación de que podía haber hasta un boom en algún momento ahí.、Claro. Bueno, este,、eh, la verdad es que todo emprendimiento personal o de un、sí. grupo depende finalmente también De algo más importante colectivamente una política pública un、por、estado、supuesto. que tiene que estar apoyando ¿no? por supuesto por supuesto así que nosotros todas las pilas en esto la verdad que es muy lindo lo que han hecho、eh, a nosotros nos sedujo desde el primer momento que nos vinieron a hacer la propuesta de poder estar ahí y, y no lo dudamos y bueno ahora hay que empezar a, a, a estar a estar a estar hasta que empiece a funcionar Vale. Eh, es una cuestión nada más. No, es un hábito de que la gente se, se, se pueda acercar y, y, y aprender del rubro más de lo que sabe, que a veces ignora un montón de cosas, porque uno mismo no. Muchas cosas de las que yo te estoy explicando ahora, vos,、oh, no puedo todos los días estar explicándosela a todo, s pero sí en un mano a mano cualquiera s e las puede hacer entender. Entonces. Que, que sepan muchos pormenores que son importantes para la comercialización de ellos, no solamente para comprar, sino para ofrecerles a u s clientes. ¿no? Eh, pasa mucho por ahí. ¿En qué, en, ¿en qué ahí. puestos están ustedes, Jorge? 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Tengo las ofertas Ocho, a y mano、diez. acá. Y, y, corregime o aportame lo que creas.、Sí. Pero veo que la、sí. mandarina, el precio por cajón está en 12 mil, la naranja、sí. en 14 mil. Sí. El tomate、Cajones、redondo,、oh, 25.000 el tomate redondo, el cajón.、Sí. La zanahoria granel, 17 kilos, el precio por bolsa, 11.000.、Sí. La selga en jaula, el precio por cajón, en 11.000. Y el choclo en bolsa, qué rico, 20.000 el choclo. Bueno, el choclo. Sí, ahora se fue un poco para arriba porque ya se está terminando. Todavía no arranca el choclo del norte,、eh, ya, va, ya en cualquier momento va a empezar. Estos todavía están acá, son de Mendoza, pero están viniendo bastante l i n d o Por ahí se pone un poquito amarilla la chala, pero después adentro el choclo está, está, muy, bueno. está muy bueno. Jorge、sí. Castaño, gracias. Este, ojalá esto bueno, sea de verdad un hito histórico. Le, le ponemos fichas también como, como, como、sí. proyecto comunitario que somos, como históricos residentes de Santa Rosa y la zona. Así que si querés、sí. agregar algo más, el micrófono está abierto. No, no. Simplemente a agradecerle a, a, a la gente, a, a Fabián, que está el encargado, a Carmina, a Luciano, que desde el primer momento se, se pusieron a, a disposición nuestra para darnos una mano en todo y, y la verdad que、eh, los felicito por lo que han hecho.、Eh, va a ser muy bueno para Santa Rosa, no tengo ni, ninguna duda. Estas cosas son así, tenés que hacerlas y después empezar a que, esperar a que funcione, porque nada. Funciona enseguida. Y, y la verdad que, y agradecerle a la gente de Santa Rosa de tantos años la confianza que nos han tenido y nos siguen teniendo, porque hay clientes de más de 30 años que nos siguen comprando como el primer día. Y, y bueno, de eso se trata, ¿no? De, de, de poder generar una, este, un, una corriente que, que siempre sea igual y que es. que el cliente sepa、eh, con quién está trabajando, la seriedad y la seguridad de que a él no le va a faltar la mercadería el día que la necesita. De eso、eh, nos hacemos cargo nosotros y somos, creo que, más eficientes en eso que, que en cualquier otra cosa. La, el servicio de logística que tenemos para que no le falte la mercadería al negocio,、eh, creo que, que, que es uno de los mejores y no el mejor, y lo avalan mucho los, la, la gran cantidad de clientes que tenemos. En Santa Rosa. Agradecerle a toda Santa Rosa porque siempre, siempre confiaron en nosotros y ahora vamos a estar más cerquita, vamos a estar todos los días. En vez de estar dos días por semana, vamos a estar todos los días. Dale, gracias, Jorge, de vuelta. No, por favor. Un abrazo grande y un saludo a la audiencia. Jorge Castaño es el socio gerente de Castaño Frutas en este mercado concentrador que se abrió en Santa Rosa y que es como una lucecita. Pero ¿viste, viste que en medio de toda la oscuridad, la pesadumbre, la mala noticia del día a día, viste que siempre hay algo que te permite mirar las cosas con un poquito de optimismo.